Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del resumen semanal de noticias... ...más esperado de la radiodifusión argentina y aledaña. Pasen, pasen y tomen asiento, que el viaje colectivo de esta semana... ...incluye las siguientes paradas. Del Quiero hablar de dos situaciones de mierda. Una es la de Radio del Plata... Solo quiero decir que si la radio está mal, es básica, fundamental y principalmente responsabilidad de los dueños. Patieron, rompieron todo, entraron, tiraron gas pimienta Y, y chicos lastimados, eso es lo peor de todo. Llevaron detenido que nada que ver. Les pegaron, los torturaron durante horas a golpes con piñas patadas, escupitajos. Y lamentablemente aquí, tanto en Santiago del Estero como en muchas otras provincias, en estos últimos tiempos va creciendo esa violencia y también el actuar de parte de los empresarios. Es decir que se han perdido más de 6.000 puestos de trabajo acá en, en, en la industria electrónica. Eh, ajustar vía productividad, eh, lo cierto es que hoy lo que quiere esconder es un ajuste de vía trabajadores. Lo que agrava toda esta situación de improvisación es que el otro día, por ejemplo, Marcos Peña eh, habló de un plan esquemático de equipamiento militar de carácter secreto. Eh, hay mucha precarización laboral y esto lo que va a comentar es justamente de que el migrante sea el que termine pagando los platos rotos de, de esta situación económica. ¿Tú vas que hoy la palabra fuerte es unidad? La palabra fuerte es unidad, convicciones, Y voluntad de lucha. No sabemos cómo hacer, porque si cortamos una ruta viene gendarmería. Si llamamos a la empresa no nos atiende nadie. Si cortamos los portones, nos llevan preso y nos arman una causa. Yo no soy un ladrón. No, no sé de qué manera actuar, porque no nos escucha nadie. www.marcadarradio.com.ar Quiero hablar de dos situaciones de mierda. Una es la de Radio del Plata, eh, de la que dimos cuenta el sábado pasado, además por una cuestión de solidaridad con toda la gente de la radio. Ayer ya se despidió Sloto, ¿no? aunque creo que va a la 10, puede ser. Eh, pero bueno, en cualquier caso se despidió. El martes que viene hay reunión en trabajo. Está convocada gente del ENACOM, los mensajes son muy confusos acerca de si hay comprador o no para la radio. Al día de hoy se debe a Guinaldo, vacaciones, el 80% del de... sueldo de febrero y todo marzo. Y se cortó la línea de teléfono de oyentes por la falta de pago. Esta es la situación del locau patronal, literalmente, que enfrenta Radio del Plata y frente a la cual reiteramos toda nuestra solidaridad apoyo lo que lo que necesitan los laburantes. Esta semana asistimos una vez más a otro comienzo de un final. Otra empresa con dueños inescrupulosos y faltos de toda moral para variar, dejaron librados a su suerte a los trabajadores que le dieron vida y malo bien le hicieron ganar en otro momento. Esta vez la empresa es un medio de comunicación. Manejado por empresarios a quienes no les importan más que sus ganancias Y del cual hemos hablado ya en Caja Negra Esta semana, otro de los trabajadores de Radio del Plata Una de sus figuras, comenzó su programa despidiéndose Y cantando las 40 para esas personas que manejan los destinos de la emisora En el contexto de un gobierno que solo parece tener en cuenta a los dueños de todo Y el resto que reviente la vuelta de slot la vuelta de slot en la 1030 hasta las 19 ah, una la grande de todos hoy no vamos a comenzar el programa leyendo un cuento corto porque es un programa especial con mucha tristeza les estoy anunciando que este es mi último programa en la radio luego de cuatro años y dos meses no me voy, no me estoy yendo queriendo irme ni mucho menos me estoy yendo contento me voy porque sencillamente me resulta imposible seguir como a muchos otros como a muchos otros conductores como a muchos otros columnistas como a todos los trabajadores en relación de dependencia me adeudan varios meses de sueldo en mi caso son siete y tengo que decirles que tuve una oferta atractiva lo mismo que a mí, con las diferencias del caso le pasó antes a Alejandro Dolina, al Gato Silvestre, a Darío Villarroel y como esto sigue así la lista se va a alargar no va a ser, no tenemos intención Así lo preparamos que este sea Un último programa lacrimógeno Todo lo contrario Pero En el comienzo del programa Tengo algunas cosas que quiero decirles Cosas que siento Y cosas que pienso Ya les dije que estoy triste Porque se termina algo que Venía bien Algo que me dio muchas satisfacciones Satisfacciones Personales y también satisfacciones profesionales. A los dueños de la radio tengo para agradecerles algo. La libertad con lo que trabajé en estos cuatro años y dos meses. Con ellos no tengo ningún problema personal. Solo quiero decir que si la radio está mal, es básica, fundamental y principalmente responsabilidad de los dueños. Estoy lejísimos de querer defender a este gobierno, que por el casi año y medio que va ha demostrado ser malo. Ahora, el gobierno poco y nada tiene que ver con el derrumbe, con el declive de esta radio. De hecho, presten atención que hay otras radios con líneas editoriales similares, parecidas, o si ustedes quieren, opositoras al gobierno y que funcionan bien organizadamente, y que están mejorando su situación. Espero de todo corazón que la situación de Radio del Plata mejore, de todo corazón. En primer lugar, por todos los compañeros muy queridos que se quedan, y porque además para ustedes es una radio necesaria, una alternativa más en el dial. Se termina la Vuelta de Slotón Radio del Plata, hoy... El programa se llamó así, La Vuelta a Esloto, porque era mi vuelta a una radio en la que ya había estado cuatro veces. Estuve en Radio del Plata con Ginzburg, estuve en Radio del Plata con Elia Sheff, estuve aquí en Radio del Plata con Fernando Bravo y con Adrián Paenza. Esta fue la quinta, y se está terminando la quinta, que no fue una sinfonía, aunque creo que sonó bastante bien. ¿Quién dice en el futuro habrá otra vuelta? Los quiero mucho, así comienza la Vuelta de Esloto. accede a más datos de Caja Negra en www.cajanegra.org Las fábricas recuperadas, como su nombre lo indica, son empresas generalmente vaciadas jugados sus activos al exterior o simplemente cerradas a las que sus propios trabajadores, los verdaderos productores de riquezas, pusieron a laburar. Claro, muchos dueños de las mismas, sobre todo los dueños del poder, nunca les perdonaron a los trabajadores que levantaran la cabeza, que hicieran justicia laboral por mano propia y se las arreglaran para vivir. Y sin darles un mango. El Hotel Bowen es un claro testigo de esta historia. No solo por la lucha, sino por la solidaridad y la conciencia de clase de sus trabajadores. Justamente, lo que jamás le perdonó el poder real. Y mucho menos ahora, que está enquistado, como se dice, a ambos lados del mostrador. Seguramente nos viste en el edificio de Callao 360. Somos los que te recibimos cuando viniste a disfrutar un festival de cine. Te abrimos las puertas cuando viniste a alguna función de teatro. Cuando pasaste a tomar un café por el bar. Cuando viniste del interior y necesitabas alojamiento gratuito. Para que tu hijo hiciera un tratamiento en algún hospital de la ciudad. Nosotros somos aquellos que te cruzaste en la calle cientos de veces defendiendo el hotel. Un hotel que el Grupo Bowen construyó con la ayuda de la dictadura. Y que abandonó a fines de los 90. Sin pagar una deuda millonaria y dejar a los 70 familias en la calle. Somos los mismos de siempre. Los que decidimos dar la pelea. En plena crisis del 2001, cuando el país se hacía cuesta arriba. Nuestra familia nos bancaron durante meses. En una lucha que nos ofrecía certezas. Sin embargo, lo logramos. Reabrimos el hotel. Y decidimos organizarnos como cooperativa. Para no tener más patrones que nos explotaran o estafaran al Estado. Tomamos una decisión. Y nos quedamos en el hotel. El Bauen somos nosotros. Consideramos que el hotel es nuestra casa. El Bauen nos pertenece a todos. cooperativas se formaron en el 2003 con sólo 30 trabajadores. En todos estos años hicimos un gran esfuerzo. Invertimos más de 20 millones de pesos para sostener nuestra casa. Nos transformamos en una empresa eficiente y sustentable y generamos más de 130 puestos de trabajo. Pero no somos empleados, somos asociados. Una verdadera familia cooperativa que defiende el trabajo y realiza acciones solidarias de manera permanente. Ahora un presidente decidió vetar la ley que determina la expropiación. Despreciando el funcionamiento parlamentario, Mauricio Macri argumenta que declara la utilidad pública el hotel no se traduce en un beneficio para toda la comunidad. Dicen que la ley favorece a unas pocas personas. Pero no dice que somos 130 familias. Las que nos quedaríamos en la calle. 2017 vamos por una nueva sanción de la ley de expropiación con los dos tercios de ambas cámaras en el Congreso 14 años de trabajo no se metan ¡Por él no, meta, no Caja Negra datos de un viaje colectivo Universidad Popular de Escobar ONG de Servicios Universitarios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 Universidad Popular de Escobar, La plata. 1270 ngeniero Masrid Belén de Escobar, provincia de Buenos es. Seguinos en Facebook. Universidad Popular de Escobar y en Twitter@ unidpo 440 días en el penal del Alto comedero. Miragro Sal. Presa política. Panorama Federal Caja Negra. Provincia de Tierra del Fuego. En un éxodo impensado, cinco familias se van diariamente ante la falta de empleo. En menos de 15 meses se perdieron 6.800 puestos de trabajo y cerraron 11 empresas, lo que está produciendo una fuga de habitantes. La apertura de importaciones... El aumento del valor de la canasta familiar, la inflación, los tarifazos... ...y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores... ...son los factores de incidencia directa que los impulsa a dejar la provincia. Marcos Linares, secretario adjunto de la Unión Obrera Metalúrgica en Río Grande... ...dialogó en Somos Viento, un programa de LU14 Radio Provincia de Santa Cruz... ...sobre los motivos del éxodo de las familias jueguinas... ...como consecuencia de las políticas macristas. Desde eh, eh, diciembre del 2015... A diciembre de 2016 eh, tristemente tenemos que, que decir que se han perdido más de 6.000 puestos de trabajo acá en, en, en la industria electrónica eh, y que estos han sido acompañados por muchísimos más compañeros también de, de los distintos rubros tal como eh, lo que tiene que ver con comercio los distintos rubros que, que se ven afectados eh, producto de, de, de que ha bajado significativamente eh, el, el flujo de, de dinero que se movía acá eh, en, en torno a todos estos más de 6.000 compañeros que, que no solo vivían sino que además consumían eh, acá en Tierra del Fuego. Centeno, provincia de Santa Fe. La crisis de Sancor golpea al pueblo de Centeno. Los problemas económicos de la gran empresa Láctea Argentina y la suspensión de 65 trabajadores de la fábrica que produce mozzarella mantienen en vilo a toda la ciudad que teme sufrir las consecuencias en el resto de su actividad económica donde la compañía es la principal industria. La empresa está pagando los salarios en tres cuotas y a deuda parte de enero, en tanto que sus trabajadores temen que Sancor esté esperando un crédito para ser despedidos, pagar las indemnizaciones y cerrar la planta ubicada sobre la Ruta Nacional 34. La diputada provincial por el Frente para la Victoria, Claudia Yacone, describió en Ya Fue, de Radio C, FM 98.9 de Rosario, Santa Fe, la situación a la que se enfrentan los trabajadores de San Corcenteno mientras esperan soluciones concretas. Y en este caso particular, eh, esta fábrica tiene una de las productividades más altas, ¿no? Eh, esto que hoy selectiva a todas las empresas, eh, ajustar vía productividad... Eh, lo cierto es que hoy lo que quiere esconder es un ajuste de vía trabajadores, ¿no? Salarios en algunos casos y en este caso vestidos. 15.000 provincia de Santiago del Estero. Integrantes de radiodifusoras campesinas manifiestan la existencia de violencia contra comunidades indígenas. Sus miembros denuncian la entrega de tierras a extranjeros con la complicidad de la policía y la justicia que falla a favor de los empresarios, sumado a un proceso social de abandono y de falta de reconocimiento a las prácticas culturales campesinas e indígenas. Asimismo, y en este contexto, remarcan el rol de la organización campesina en la juventud y la importancia de la formación continua como herramientas para frenar dichos abusos. ...de Olinda Carrizo, referente de las radios campesinas del movimiento campesino Santiago del Estero... ...dialogó con hormigas en la cocina de FM en Tránsito 93.9 Radio Bonaerense de Castelar... ...sobre la creciente violencia hacia miembros de la comunidad indígena campesina. Si hacemos recuento de los niveles de violencia o las consecuencias de esos niveles de violencia... ...donde la justicia no ha intervenido, porque muchos de los casos son puestos en conocimiento de la justicia he eh, puesto conocimiento de jueces que normalmente lo que hacen es no o no atender eso, o darle una una interpretación en cuanto a no garantizarle obviamente el, el derecho a la familia campesinas y pasar en favor de los empresarios, empresarios que vienen de otras provincias a quedarse con las tierras de, de las comunidades que viven desde generaciones en, en los lugares donde... Hoy, digamos, visto por el mercado de tierra, al mercado eh, inmobiliario también, son tierras que, que son codiciadas por ello, ¿no? Y lamentablemente aquí, tanto en Santiago del Estero como en muchas otras provincias, en estos últimos tiempos va creciendo esta, esta violencia y también el actuar de parte de los empresarios. Ciudad de Buenos Aires. Se realizó el primer paro de migrantes en rechazo al decreto que criminaliza su condición. A raíz de una creciente política ofensiva contra los migrantes por parte del macrismo, los miembros de las diferentes colectividades que habitan el país lanzaron una jornada de paro y movilización con un acto realizado frente al Congreso de la Nación. Allí denunciaron la conformación del Centro de Detención del Migrante y el decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente en enero de este año, que introduce cambios a la ley de migraciones, y que ante la crisis económica, los migrantes son apuntados como los responsables del crimen organizado, del colapso de la salud y de la educación pública. Juan Quesquen Rodríguez, de la Coordinadora Migrante, denunció en ritmo y sustancia de FM Raíces Rock 88.9 de La Plata, las políticas migratorias del actual gobierno. Eh, cuando de por sí hubo el cambio de gobierno, eh, se rumoreaba de que se iba a, a, a reformar o se iba a proponer una nueva ley, una nueva ley de migrante para que reemplace a la, a la actual ley, la 25.871. Eh, entonces nosotros estábamos en alerta. Inmediatamente vino después la creación del centro de detenciones o la Carta para Migrantes, y luego declaraciones de funcionarios también. Eh, entonces este eso como que nos iba alertando a nosotros de, de lo que iba a hacer el gobierno. No se atrevió a, a proponer una nueva ley, pero sin embargo plantearon el DNU eh, que modifica por completo el espíritu de la ley actual, lo hace regresivo. Uh -huh. y, y nosotros lamentamos eso, la verdad porque es un contexto muy complicado el que está viviendo la Argentina, con vestidos, eh, hay mucha eh, precarización laboral, y esto lo que va a comentar es justamente de que el migrante sea el que termine, el migrante que decide quedarse en la Argentina, eh, pagando los platos rotos de, de esta situación económica. Hachal, provincia de San Juan, nuevo derrame de Barre Gold. Una nueva fuga, esta vez de solución rica compuesta por solución cianurada y mineral de oro, se produjo en la mina veladero que opera la empresa multinacional de origen canadiense. Se trata del cuarto incidente en dos años, y muchas miradas apuntan a las faltas de control provincial y nacional. Desde los sectores ambientalistas, no tardaron en volver a pedir la clausura definitiva de veladero por los sucesivos derrames y la violación a la ley de glaciares. Marcela Alonso, miembro de la Asamblea Hachal No Se Toca, describió la gravedad de la situación en Feria Franca de Megafon FM 92.1, Radio Universidad Nacional de la Lanús. Bueno, en realidad este es el séptimo derrame que se produce por esta empresa sobre el cauce de nuestro río y en este caso... Eh, ya no fue agua con solución cianura, sino que es solución rica. O sea que eso tiene no tan solo cianuro, sino también oro, plata, cobre, mercurio y muchos elementos más. Eh, nuestra gravedad es que nos contamine el agua y nuestra, el suelo, ¿sí? Y también nuestras napas, que es el agua que tomamos. Y el agua del río es con el que regamos eh, nuestras plantaciones eh, en la agricultura y la ganadería, porque este es un pueblo por excelencia desde siempre agrícola ganadero. Nuestra mayor preocupación es que las autoridades gubernamentales, tanto nacionales, provinciales y municipales, están del lado de la empresa multinacional Barric, y desgraciadamente para conseguir dinero, Ellos nos sacrifican a dos pueblos, que en este caso somos alrededor de 30.000 habitantes. Provincia de Tucumán. Absolvieron a Belén. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán absolvió a Belén y dejó sin efecto la condena que pesaba sobre ella con la amenaza de pasar 8 años de su vida tras las rejas. La joven estuvo presa en la unidad penitenciaria número 4 de Tucumán durante más de dos años, tras sufrir un aborto espontáneo cuando ni siquiera sabía que estaba embarazada. El 16 de agosto del último año fue puesta en libertad. María Teresa Bocio, presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir Argentina, narró en el aire de nuestra radio, FM 102.3 de Córdoba, cómo el pedido de libertad para Belén se convirtió en bandera de las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y de organismos de derechos humanos. El aprendizaje, en el caso Belén, digamos esto de la fuerza de lo colectivo, no esto de expresarnos en la calle, esto de poder demandar, todas articuladas en un solo reclamo uh -huh. eh, uh -huh. y eso fue, bueno, lo emocionante también y lo emocionante para Belén, o sea, como ella pudo a través de ese proceso revisar también su historia personal y pudo empoderarse y pudo estar en el juicio de otra forma, ¿no? Fue claro. un trabajo muy, muy, muy rico para todas Panorama Federal Caja Negra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 Marzo, mes complicado para el mejor equipo de los últimos 50 años. Hay memoriosos conocedores de la historia de lucha en Argentina que no recuerdan un mes tan colmado de movilizaciones populares como este de 2017. Es que el tan declamado diálogo, ese consenso, ese tan mentado respeto por las instituciones y por el otro, son solo eso para el gobierno del cambio. Una expresión de deseo, va expresión de deseo le queda grande. Lo que expresa el gobierno es un comportamiento psicótico, perverso y marquetinero que busca distraer a la opinión pública no participante de los hechos mientras gana tiempo e impone sus salvajes políticas. El problema para el Ejecutivo y demás poderes entongados es que cada vez hay más gente en la calle y cada vez quedan menos sonsos a quienes contársela. Estás escuchando el 89.3, abramos la boca aquí en Radio Gráfica. 30 de marzo del año 2017. Estamos en este jueves nublado con algunas lloviznas en el centro porteño y con una Plaza de Mayo colmada o empezándose a colmar realmente porque hay movilización en el día de hoy, hay marcha por trabajo, educación y paritarias, multitudinaria marcha de la CTA. Hoy vamos a estar cubriendo a lo largo de la transmisión de Abramos la Boca todo lo que suceda en el centro porteño con esta multitudinaria marcha de la CTA. Y como les decimos, cómo les proponemos, nos vamos ahora para arrancar el programa al Centro Porteño. Allí está Lucas Molinari, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Lucas. Estoy con Beto Teneri en vivo para Radio Gráfica. Bueno, Beto, hoy de 5 a 7 de la mañana ustedes hicieron paro. Sí, sí, nos sumamos a la jornada de protesta con un paro de dos horas. Bueno, contanos cómo ves esta marcha. No, la sexta marcha del mes. Estamos, tenemos que ver que este mes va a pasar la historia. Creo que nunca la historia hubo seis movilizaciones de la característica de la que hubo este mes. Esto demuestra que, también Macri va a pasar a la historia, quizá como el presidente que ha, vivido, que ha vivido la Argentina. Realmente eh, es increíble lo que ha logrado eh, que pasivamente la gente salga a la calle, obviamente, y esto habla muy bien de nuestra sociedad, que sale a defender su, sus propios intereses, ¿no? Un, un presidente que vino a decir que iba a bajar la inflación y la duplicó, un presidente que dijo que no iba a tocar todos los planes sociales que, que mejoraban oh, oh, oh, la, la, las condiciones de los sectores populares, y lo que hizo fue desmanderarlo. Un, un presidente que a esta altura del campeonato quedó en evidencia que está gobernando solamente para el Grupo Concentrado de Poder y que quiere bajarle el poder adquisitivo a todos los sectores populares, la gran mayoría está destruyendo la industria y fundamentalmente está bajando los salarios de todos los sectores. La gente dice basta, esto se está viendo en la calle, se está expresando en estas seis movilizaciones, se va a expresar apenas pesar que empiece el mes, el seis, en un paro que va a ser rotundo en todo el país Y creo que el mensaje es claro, este presidente o cambia o en octubre esto va a hacer una paliza. Esto que en sindicato del susten, cortito, Roberto Baray en vivo. Dale. El gobierno dice que quiere dialogar. Si el presidente Macri dice que quiere dialogar, acepto la invitación. Que nos convoque y nos sentamos a dialogar, que nos convoque el ministro de Educación a dialogar y que cumpla con la ley de financiamiento educativo. ¿Cómo decir es que hoy la palabra fuerte es unidad? La palabra fuerte es unidad, convicciones... Y voluntad de lucha. Así me decías, señor no nos van a derrotar. No, no nos van a derrotar. Te puedo asegurar que no nos van a derrotar. Vamos vamos a darle sí. continuidad a, la, a las medidas y, y vamos a seguir manteniendo la, la fortaleza que venimos sucediendo hasta ahora Roberto Banales, entonces, antes de esto, Pianini, Mauro. Están colmadas en las calles porteñas, hay muchísima gente en Avenida de Mayo y Nuevo de Julio. Contanos cómo la ves vos, las banderas, veo muchos docentes también por por algunos canales aquí de televisión, están participando también. Así ah, es, muchos laburantes también, a ver, justamente los docentes, estatales, y de la producción, estoy ahora con Ernesto Trigo, el Secretario General de los Trabajadores de Manufacturas del Cuero. Bueno, para Radio, gracias también, Ernesto. ¿Qué reflexión te dan el arranque de esta movilización en Plaza de Mayo? Bueno, como primera media me parece que es terrible la cantidad de gente que hay, es el movimiento obrero más organizado y bueno, esperamos que en realidad para hacerte la corta que el gobierno escuche, porque no da para más, fue un marzo de mucha movilización y si no se cambia el rumbo vamos a seguir estando en la calle. Bueno, eh, se va hacia más conflictividad porque esa es la gran pregunta de la Argentina. Lamentablemente sí, esos tipos vinieron para, para hacer lo que están haciendo No creo que modifiquen el rumbo eh, Por consiguiente, la clase trabajadora si no sale en la calle eh, estamos muertos Así que lo que nos queda es pelear, luchar, estar siempre en la calle para tratar de ser un poquito cada vez más digno Dejó de llover, esperemos uh -huh. que eh, te despedes y listo, ¿no? Sí. Eh, y por otro lado, eh, hay un olorcito a Chori eh, Como que ya venía demasiado Eh, como que no como los los puestos de Choy y hamburguesas ya claro. porque tuvimos realmente un marcho muy movilizados así que bueno, estar acá los compañeros también laburando y tras de los aspectos del mercado interno que no, no va para atrás sino que va para adelante Caja Negra, datos de un viaje colectivo Radio 10 presenta a Roberto Navarro Comienza el Destape. Destape. Roberto, en la radio de la gente. Somos campesinos de la raza del tropeo. Buenos días, usted se ha comunicado con el Ministerio de la Alegría. Mi nombre es Luis, ¿en qué lo puedo ayudar? Sí, buen día. No sé cómo funciona bien este. todo que darte mi DNI? No, no, señor, no, no, no hace falta. Confiamos que la gente que llama es porque realmente lo necesita. Bueno, está bien. ¿Cuál es el motivo de su llamado? No, mira, yo lo que quería consultar es el tema este de la compra de armas. ¿Quiere comprar un arma? No, el Estado compró. ¿No vio anoche el programa de Navarro? ¿De quién? De Navarro, de Roberto Navarro. No, no, señor, disculpeme, la debo esa. ¿no? Bueno, ahí contaron que el Estado Nacional compró armas como para ir a la guerra. Tanques, helicópteros, lanzamisiles... Ah, muy bien, está. ¿Y qué le, qué le preocupa de eso? Y bueno, la guerra me preocupa, claro. que es que yo no sé para qué compró tantas armas. Y bueno, es que los uruguayos están muy zarpados, señor. ¡Ja, <risa> ja, El escándalo de esta semana, como si hiciera falta otro, fue sin dudas el de las armas. Un documento, una comunicación ordenada desde el Ejecutivo argentino, emitida por la Embajada Argentina en Estados Unidos con destino al encargado de estos menesteres en el gobierno imperial, y una filtración de ese documento que no solo provoca un bochorno del que nadie explica nada oficialmente, pero que ya suscitó más de una comunicación con los países vecinos y la preocupación de toda la región por la cifra sideral que Argentina gastaría en armas sin tener una sola hipótesis de conflicto y con tanto indicador económico negativo como el aumento de la pobreza, el alza del número de desocupados o las ofertas en paritarias. Pero ahí no termina la cosa. Detrás de todo esto, además, podría haber vaciamiento de empresas del Estado, fabricaciones militares, por ejemplo, y negocios inimaginados para los privados amigos del poder. Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. Siempre es hoy, en Del Plata. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar con Hilda Garré, eh, política, fue embajadora, abogada, es diputada nacional por el Frente para la Victoria, fue ministra de Defensa. Fue ministra ¿no? de Seguridad y también ministra de eh, Defensa. Anilda Daniel Tonetti, Toni Colman, la saludamos. <risa> tema venta de armas de Estados Unidos a la Argentina, ¿qué se puede decir? Bueno, en realidad es solo una nota que envió el embajador a este congresista Peter Vysklovsky, del Partido Demócrata, que es el que... Eh, está a cargo de, de, de los temas vinculados a, a, a defensa y a gastos en armas, compras de armas este, y lo que pide es la cooperación de este Vizkloski eh, para poder incluir en el proyecto de presupuesto del año 2017 de Estados Unidos un listado requerido por las Fuerzas Armadas Argentinas, no, no nos olvidemos que ahí hay un sistema FMS por el cual se varias veces intentamos comprar Eh, repuestos sobre todo de armas más que armas y había muchas dificultades siempre porque después de la guerra de Malvinas Argentina tenía muy bloqueado el acceso a ese sistema FMS de financiamiento para compra de armas eh, generalmente muchas usadas que, pero recicladas que tenía Estados Unidos yo creo que estaríamos en esa etapa porque si no ya es para pensar que acá hay un, una locura total no eh, hace 10 días o o menos incluso este hubo una reunión en el área de defensa donde estuvieron el jefe del Estado Mayor Conjunto, estuvieron el ministro de Defensa, funcionarios de defensa y estaba Quintana y Lopetegi y también Macri y los jefes de, de las fuerzas y bueno y ahí Macri fue terminante porque dijo no hay plata. Cuando Lustó entrega una carta como esa, él la entrega porque le indica a la canciller Se lo indica el Ministro de Defensa, ¿hubo una reunión para planificar todo eso? No, bueno, esto es lo grave, ¿no? Que acá no hay reuniones para planificar nada. Y aparentemente en el Ministerio de Defensa, por pues, algunas respuestas que nos dieron ayer, funcionarios que, bueno, no querían hablar públicamente, pero nos dijeron que ellos no habían pedido este nada. Quiere decir que esto sería eh, algo, se supone, entonces, tramitado ¿Sí? vía Cancillería, en base, por supuesto, a algún un viejo listado a ah, una como, sugerencia norteamericana sí, eh, obviamente que el, el, el embajador está diciendo estamos enrolados en la política este de, de, de combate global al terrorismo al narcotráfico que Estados Unidos impulsa es decir, que es un alineamiento con Estados Unidos pero sugiriendo eh, o pidiendo o cooperación para la compra de armas que no tienen nada que ver con esas hipótesis. ¿Cuáles son las hipótesis de conflicto de la Argentina? La Argentina no tiene hipótesis de conflicto hoy. Lo que agrava toda esta situación de improvisación es que el otro día, por ejemplo, Marcos Peña, en sus respuestas al Congreso, eh, habló, en la respuesta 311, de un plan esquemático de equipamiento militar de carácter secreto, fue lo que él nos dijo un plan secreto no sabemos qué dice sobre qué bases está hecho cuáles son ahí las hipótesis de conflicto que eventualmente este contempla ese ese plan de equipamiento no y también habló en la, en la respuesta otra 300 si algo no me acuerdo acordará cuál que número este sobre una visión de, de la defensa nacional para lo cual había que reorientar todo atento el nuevo escenario nacional e internacional la verdad es que nosotros no sabemos eh, los, digo, nosotros los legisladores pero tampoco los argentinos, ustedes los periodistas mm. el, bueno el país, no sabemos cuáles son las hipótesis para las que se compran, no hay una directiva que de política de defensa que hacíamos nosotros todos los años Durante el gobierno de Kirchner o casi todos este Donde se decían, bueno, cuáles eran los objetivos Cuáles eran los peligros Cuáles eran los... Pregunta, ¿puede de... ser simplemente el negocio? Bueno, sí El complejo sí. industrial militar en Estados Unidos fuertísimo, usted lo sabe, ¿no? Es eh, fuertísimo y, sí. este, y bueno, hay que... son, son muchos de estas cosas que se mencionan Son cosas que Estados Unidos ya no usa Usó en la guerra de Vietnam, que es la guerra del Golfo, que es la invasión a Irak, estoy hablando de, de cosas para para ese tipo de guerras convencionales, digamos. Mm. y Después mm -hmm. el embajador lo mezcla con el narcotráfico y el terrorismo, lo que es una improvisación total es que nosotros no tengamos realmente una directiva de política de defensa ahora y bueno, hay una actualización, ¿no es cierto, de cuál puede ser el equipamiento necesario en este momento de la Argentina, a pesar de que no tiene hipótesis de conflicto, mm. de que está en una zona de paz, porque UNASUR se declaró zona de paz a sí misma, digamos, el compromiso de la paz de todos los países, y bueno, mm. el conflicto con Malvinas, la, que es la única situación, digamos, de conflicto que tenemos, según la Constitución Nacional, debe ser resuelto por la vía diplomática. negra. ¡Ni un paso atrás! Mal día para las autoridades del cambio en esto de tirar las piedras y esconder las manos. Por más que le llame la atención al ministro de comunicaciones, los teléfonos ahora filman y suben las cosas a internet y después los medios de comunicación se enteran y si no, si no te lo quieren contar están en las redes sociales y al final muchos nos enteramos de que la policía, como la semana pasada en el barrio porteño de la Boca, se cagó en las leyes y en las personas que debe defender y se dedicó a su deporte favorito, aterrorizar y maltratar pobres, haciendo de cuenta que cumplen con su deber. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Somos Tu Aire. Sentís Radio Naranjo en Flor. Teléfono 11 6 677 62 65. Escuchanos en radionet.com.ar. Sentís Radio Net. Urgente, representan un comando de la luz, asistentes en un mendero que se llama Cartoneritos, del Movimiento de, tra de Trabajadores Excluidos, el mt en Villa Garaz, Alanuz, y irrumpieron evidentemente, sin explicación alguna, y reprimieron más a Mansalva, a y adolescentes rompieron todo el comedor, tiraron gases, pimienta, a chicos lastimados y detenidos. Hola Nico, buenas noches, Sebastián media te habla sobre Radio UNED y Mesa de Tres. Bueno, no, ahora en este momento nos encontramos en la Comisaría Quinta del Diamante porque tras la terrible represión que ejerció la policía local de Lanús pero esto era la policía local con la presencia del secretario de Seguridad de la Municipalidad de Lanús estaba presente el señor Diego Kragge y eh, cuando una compañía se acercó a si podían alejar el operativo uh -huh. porque estaban los niños comiendo y jugando en la calle Eh, no sabemos por qué, todavía no entendemos el motivo. La policía comenzó a reprimir con gas pimienta, eh, gas lacrimógeno, bala de goma, palo. Hay compañeros heridos, compañeras que cocinaban en el comedor con la cabeza rota. Hay niños con asma que con el producto de gas pimienta están en una grave situación. Por suerte ya están todos atendidos. Y la peor situación que tenemos que había tres compañeros que salieron a defender al resto de los pibes y la policía se los hubo detenido todavía no podemos localizar ni en qué comisaría, ni en qué hospital dónde están. La verdad que no, no no no podemos entenderlo, lo único que podemos decir es que es que hay un momento en donde este hijo de puta tiene que empezar a pagar el costo de lo que hacen. Y, y, y nuestra lucha es ahora en adelante, no nos vamos a ir de la comisaría primero hasta que sepamos dónde están los pibes y esperamos que la policía de la provincia, que el ministro de la ciudad de la provincia, que todo lo que sea necesario colaboren a poder a nuestros tres compañeros detenidos que no sabemos el paradero de donde se encuentran. ¿Está en los audios de los... A ver. Bueno, pasó así. Estaban los chicos comiendo en mi casa. Estaban haciendo operativo Pararon a un auto afuera de mi casa. Lleno de... firmando todo. Le dije si se podían correr. Me empujaron. Y ahí fue cuando le dijo por qué le falta el respeto. Y ahí empezaron... A agredir, a, a empezar a correr con los palos, patearon, rompieron todo, entraron, tiraron gas y mienta, hay chicos lastimados, eh, tiraban con silla, con tiros, tienen todas las casquillas, todos, eh, no sabemos qué hacer ya, Nico, qué sé yo, estoy nerviosa, eh, eh, la gente, viene todas la comisaría, Eh, tengo chicos lastimados, eso lo peor de todo Llevar a un detenido que nada que ver eh, De vez hasta grande Con frío o con calor Con lluvia o con sol La mañana es silvestre <risa> Hasta las 9 Gustavo Silvestre en Radio 10 radio es de... Estamos en comunicación con Juan Grabois Que es referente... De la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular de Argentina Y anoche estuvo presente allí En este hecho inaudito que ha pasado con este merendero en Lanús Se llevaron un par de pibes, a cuatro pibes A uno lo descartaron al toque, lo sacaron del patrullero Y a dos se lo llevaron, un mayor, claro cuando... cuatro años y un menor Cuando llegaron los chicos, doce y media de la noche Estaban todos golpeados Golpeados ¿Pibes? Sí, muy, muy golpeados, muy golpeados, entonces, eh, ¿qué pasó, chicos? Y me empezaron a contar, y bueno, lo que yo les cuento ahora, está todo en la causa penal, lo declaran en el momento de la comisaría, cuando se los llevaban a siete y media, eh, se los llevaron patrulleros distintos, los tuvieron durante esas cuatro horas, hasta, hasta que llegaron a la DEI de Quilmes, donde hicieron la... La revisión médica en ese momento yo ya no había comunicado con el secretario de Human de la provincia con el jefe de la provincia la vicepresidenta de la nación que se por no encontraba a los pibes que les habían hecho los habían llegado primero a un a, a un pibe a, a un lugar muy oscuro en las vías y moratorias en la villa ferito al otro pibe sobre la ribera en Villa Caraza les pegaron los torturaron durante horas a golpes con piñas atadas escupitajos. ¿Es lo mismo que le hicieron a los chicos de la Garganta Poderosa el año pasado? Es, es muy parecido. Acá, si, si se sumó un elemento nuevo, es una cosa que yo... En un momento los estacionan, cierran las puertas, eh, los chicos no saben si tiraron gas pimienta o eran olor de gas pimienta, pero les cerraron las puertas y las ventanas les dos horas asfixiándose, como si fuera una cámara de gas del patrullero. Eh, los pies no podían respirar, golpearon las ventanas para que le salgan, no se las Por oh, Dios... Eh, ¿Esto es policía en la provincia de Buenos Aires o no, del no, municipio soy. de Lanús? Policía del municipio de Lanús, con la conducción de un funcionario político del municipio de Lanús, llamado Diego Craves, eh, que es el secretario de Seguridad del Inverti. Si el peronismo es el hecho maldito de la historia argentina, eso dicen algunos historiadores... El neoliberalismo, encarnado en el macrismo y sus acólitos, puede tomarse como la calamidad en esta historia. Un gobierno que gana elecciones a puro golpe de efecto, con más plan de negocios que propuesta política, asumiendo la política desde una supuesta despolitización y, sobre todo, prometiendo lo que sus estudios de mercado indican antes que decir lo que verdaderamente se proponían hacer. Hoy las consecuencias de esa mentira, urdida en los centros de poder neoliberal, sin fronteras, y con una cuantiosa estrategia de comunicación, sumado a la ignorancia política a la que, por décadas, se empujó al pueblo argentino, dan como resultado realidades como la que sigue. Víctor Hugo en AM750. Memoria liberada. El conflicto que tenemos con Cresta Roja Tenemos 2.500 trabajadores que están desde diciembre cobrando 6.000 pesos Hoy se habla en los medios de que esto está solucionado Pero es totalmente mentira Hoy se está cobrando mucho menos de lo que se cobraba anteriormente antes de la quiebra Que nos den una mano pues la estamos pasando realmente mal 50% más de empleados. ¡Hallo! Cinco turnos más. Eso demuestra la forma en que tenemos que trabajar, que es escuchándonos, dialogando. Este es el camino, esta es la forma. Ahora voy a decirme, 40 años, ya no sigo más. Siempre se me toma con todo el catálogo que yo tengo de enfermedades. nadie creemos que puede ser positivo porque la gente entiende que el trabajo no tiene que ser rígido. Uno tiene que tener la posibilidad de cambiar de trabajo y así es como crecen los países. En uso de esta facultad constitucional que tengo, voy a vetar la ley que para mí es antiempleo empleo Porque acá hubo un acuerdo, se liberaron los carriles y no lo cumplieron. Macri está demostrando que estas son las libertades que defiende Macri. Anda defendiendo presos políticos de otros países, es incapaz acá defender la libertad y cobrar un salario. Es terrible lo que está pasando. Volvemos a hablar de Cresta Roja porque después de aquel 2016, primero con represión y después con la promesa presidencial de una nueva cultura del trabajo en el marco del diálogo con los empresarios y los laburantes, Cresta Roja está hoy nuevamente de la mano de un conflicto que en realidad nunca murió y están pidiendo la reincorporación de más de mil trabajadores despedidos. Leonardo Romero de Cresta Roja, ¿cómo va? Buen día. Y la realidad es que no tenemos una respuesta de nada anterior a esto. Eh, cuando se estaba negociando la, la venta, sí salíamos, teníamos una charla con Santiago, supuestamente el dueño de la empresa. Ahora que le dieron la empresa a él, que no sé cómo hizo para comprar, porque compró sin plata, todavía no pagó las indemnizaciones, dijo que iba a tomar la totalidad de la gente, todavía somos 900 afuera. Yo lo que quiero hablar es que yo no soy ni kirchnerista, ni matrista Lo único que yo necesito es recuperar mi puesto de trabajo, al igual que todo lo que nos prometieron, los que nos hicieron que Macri, antes antes de ganar como presidente, él se había presentado y había dicho que en cinco minutos esto iba funcionando eh, de lo mejor si él era presidente. De, vengo acá, me planto y me amanezco y aguantamos un paro y aguantamos el corte. Y, pero en un momento yo tengo que volver a mi casa todo que estar con mi familia y me preguntan cómo va la situación también y no sé que no no no sé qué carajo decirle la verdad no sabemos qué carajo decirle ya no sabemos qué forma aguantar también eso y sí, acá en esta planta trabajaban por ejemplo alrededor de 1.500 personas hoy son 800 trabajando después tenemos la de planta uno que está trabajando solamente en turno, ahí eran alrededor de mil personas, ahí están trabajando alrededor de 400 personas. La gente de adentro, la gente de adentro que también sufrió y vivió lo que nosotros estamos viviendo, ahí por hoy no nos pueden colaborar, no se animan porque adentro lo están tratando re mal. Están haciendo un trabajo de equivalente a tres personas porque le están metiendo presión y hace, y hace, y hace. Y, y los pibes están haciendo por miedo perder el trabajo, por miedo a volver de vuelta a pasar por lo mismo ayer nos apareció un comisario de acá de montegrande que dijo que venía con la orden primero el muchacho el comisario entró a la, al entrar a la empresa estuvo dentro de la empresa alrededor de una hora cuando salió la empresa ya salió trajo todos los, eh, todos los policías con escudo con todo. yo para mí para mí forma mal pensada le pagaron no sabemos cómo hace porque si cortamos una ruta viene gendarmería si llamamos a la empresa no no entiende nadie si cortamos los portones la lleva empresa en no arman una causa Yo no soy un ladrón, yo no, solamente eh, no, no sé de qué manera actuar, porque no nos escucha nadie, no tenemos obra social, no tenemos un fondo de desempleo, no tenemos un sindicato, no tenemos nadie, somos la mayoría realmente, lo tengo que decir, somos gente bruta, somos gente que lo único que sabemos hacer es nuestro trabajo que está acá dentro, otra cosa no sabemos hacer. Yo hace un año y medio que estoy afuera, al igual que todo, me cansé de buscar trabajo, esa es la realidad, me cansé de buscar trabajo, no hay trabajo. Yo estaba estaba contento con mi trabajo, más allá de que me pagaban cuando se le cantaba las pelotas, yo sabía que en algún momento podía cobrar, o, o en el mes, o en, eh, o pasaba un poco el mes, pero cobraba, tenía algo que era medianamente seguro. Hoy por hoy estamos, estamos hasta las manos, a mí me están por sacar del alquiler, no sé dónde voy a parar, no sé dónde me voy a meter, no sé qué decirle a mi familia. Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires Argentina y LS82 Canal 7 Argentina Televisora Color directamente desde Casa de Gobierno Comunicado de la Junta Militar La Junta Militar como órgano supremo del Estado comunica al pueblo de la nación argentina hoy la República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas, mediante la concreción exitosa de una operación conjunta, ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Cada abril pasa lo mismo. Apenas comienza el mes. Un eco de metralla lejano, austral. Se mimetiza con un castañar de dientes y un olor húmedo de mar helado. Cada abril, desde hace años y años, los espíritus bravos de hombres jóvenes, truncadas sus vidas apenas comenzadas, desfilan harapientos y nos miran a los ojos en los sueños. Nos interpelan. Claro, a todos no nos pasa. Esos hombres, héroes maltratados por superiores jerárquicos, más nunca morales, Solo acompañan al pueblo que defendieron Y a los compañeros que pudieron contarlo Los otros firman papeles oficiales Aunque todos sabemos que no tienen patria Las Islas Malvinas son argentinas No hay vuelta atrás En esto no hay medias tintas Puede más la indiferencia de tu gente Que la bala más voraz del enemigo Me pregunto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 Nos encontramos la semana que viene por esta misma emisora o en www.cajanegra.org. Permanezcamos atentos, vigilantes y organizados. ¡Chau! De Corrientes, Buenos Aires y del Chaco Desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa Desde todas las provincias argentinas Los llevaron para ser una patriada Y coraje fue lo que ellos demostraron los ingleses que venían preparados Frío, hambre y a los jefes argentinos La basura indefinible de esa historia Que soñó con perpetuarse en la Rosada Debería haber sido inmediatamente por sus pares En la gran plaza de mayo fusilada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 Ya quedarán eternos sentinelas siempre relevo esperando que algún día Sin que corra sangre vuelva a la celeste y blanca A flamear sobre esas tierras argentinas Por siempre serán héroes, por siempre ser héroes Por siempre nuestros héroes de Malvinas Que por siempre serán héroes, por siempre serán héroes Por siempre nuestros héroes de Malvinas siempre nuestros héroes de Malvinas. auspició a Caja negra Universidad Popular de Escobar.